Es hora de hablar de la quimera de otra vida. Las imágenes dan aliento a la voluntad, las imágenes nos envuelven. El trapecio que es el hecho más visible de nuestro tiempo. Y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 que acaba de publicarse en Tecnose, que ahí están las imágenes, para cautivarnos, para asustarnos, para convencernos, para darnos buenos y malos ejemplos, para meternos por los ojos lo que hay que pensar, lo que hay que decir, lo que hay que hacer. Que la fama es el opio del Y hoy estamos con él Es un placer un honor en las Rosas Vientos recibir a Ignacio Gómez en Deliaño. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo encantado de estar con vosotros. Encantados estamos nosotros para hablar de este libro, La Mentira Social, y de este tiempo, un tiempo dominado por lo visual y por las imágenes. Sí, así es. Y... ¿Por qué son tan importantes eh, las imágenes? ¿Por qué se han hecho tan importantes eh, tan importante lo que vemos y no lo que sentimos? ¿O, bueno, o, pues, ¿sí? o, o lo que vemos eh, lo sentimos, claro? Sí, bueno, se han hecho tan importantes eh, por razones tecnológicas. La capacidad a través de la fotografía, de la cinematografía, de los medios electrónicos, de envolver. En la vida que llevamos de imágenes Es una capacidad que es de los últimos cincuenta, cien años No antes Es verdad que ya desde el principio de las civilizaciones El poder siempre ha recurrido a las imágenes y en gran medida las religiones Como se ve la religión egipcia O la religión eh, griega O en la religión católica Pues las imágenes han tenido una importancia enorme ¿Por qué? porque las imágenes no solo sirven, digamos, para afinar nuestro conocimiento de las cosas, sino también nos llevan a querer de alguna forma, porque por las adherencias afectivas que hay a las imágenes, cuando nosotros tenemos una imagen, pues yo que sé, de un libro, o de una mesa, o de una persona determinada, o un edificio, eh, no solo nos transmite un conocimiento de ese libro, de esa mesa, de esa persona, de ese edificio, sino también unas adherencias afectivas, si el edificio nos gusta, si la persona nos gusta, si el libro nos apetece, etcétera, etcétera. Y no es posible que este mundo... ...que utiliza tanto las imágenes... De, ...se se convirtiendo en un mundo... ...en donde se fortalece la apariencia... ...un poco... ...totalmente... Eh, ...totalmente... ...y lo malo es que... ...la gente cada vez... ...dedica menos tiempo... ...a estar consigo mismo... ...de una forma razonante... ...más bien... Eh, ...la fórmula para estar hoy en día... ...con uno mismo... ...es a través... ...pues de las redes... ...a través de los medios de, de comunicación... ...sobre todo de tipo... ...audiovisual... <ríe> ...es decir... Estamos en un tiempo en el que nos vemos dominados por las apariencias y por las adherencias afectivas que hay a esas apariencias. Por lo tanto, yo creo que el libro mío intenta contribuir, digamos, a romper esa especie de, de barrera eh, que nos impide vivir auténticamente, sino que estamos viviendo una especie de mentira social. Bien es verdad que el hecho de vivir en sociedad ya es de por sí una especie de representación teatral. O sea, cuando nosotros estamos eh, con la gente, eh, pues, lógicamente, eh, observamos ciertas normas. Por ejemplo, pues a la hora de comer, o a la hora de saludar, o, o a la hora de conversar, observamos ciertas normas, como ya vio Ortega Gasset en El Hombre de la Gente, o Darendorf en Homo sociológicos <coughs> Vivir en sociedad, de algún modo, es una representación teatral. No cabe duda. Solo cuando la relación se hace interpersonal, es cuando uno ya habla más desde sí mismo. Lo malo es que, a veces nos ocurre que ese sí mismo ha desaparecido en manos pues, de ese ello social. Vivir dices en vivir en sociedad es una forma también de representación eh, teatral. ¿No nos quita un poco de libertad eso? sí, aunque es verdad que también nos da una cierta seguridad, siempre y cuando la digamos sociedad respete ciertos valores y principios fundamentales y el estado. Eh, digamos que con la ley de algún modo pues eh, eh, coordina el funcionamiento de esa sociedad pues permita digamos el, el perfeccionamiento del individuo de ahí la importancia que tiene y que en el libro se destaca la relación de individuo sociedad, individuo y estado persona y sociedad, persona y estado porque no se puede entender una persona al margen del Estado. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque muchos estados han sido los mayores, digamos, destructores de individuos, incluso destructores físicos, los decenas de millones de asesinados en el régimen de Mao Zedong, de tipo comunista, o en el estalinista, o en el hitleriano, o en los regímenes islamistas. Es decir, que hay que andarse con mucho cuidado respecto a esta especie de eh, connivencia entre individuo y Estado. Hay una frase, bueno, de las muchas frases de tuyas que he seleccionado, que he marcado, pero hay una que es muy importante recalcar, sobre todo en un tiempo en el cual yo creo que eso está pasando mucho. Tú dices en el libro, la masa piensa, la masa no siente nos estamos convirtiendo un poquito en eso o quieren que nos convirtamos un poquito en eso en individuos, masa Sí, y lo que pasa es que precisamente uno de los últimos capítulos del libro lo dedico al nuevo hombre masa, claro. como es bien sabido en, en la rebelión de las masas Ortega señalaba tres tipos de hombre masa, uno era el multitudinario proletario pues, que iba a las grandes concentraciones proletarias otro era pues el, el señorito que llenaba restaurantes y bares y, y otro era el especialista científico yo pienso que ahora mismo el hombre masa tiene la particularidad de que cree que ha obtenido mediante el mercado mediante la compra, mediante las tiendas mediante la boutique una forma de personalizarse de individualizarse cuando en realidad lo único que hace es servir pues al negocio correspondiente, digamos, o revistas ilustradas, o tiendas de modas, o cines, eh, digamos, eh, que tienen fama, o cosas semejantes. Quiero decir que el nuevo individuo, el nuevo hombre-masa, pues trata de presentarse como si fuese lo contrario de la masa, Pero es otra forma, otra forma de, de ser más, es y de ser alguien eh, que más bien está sometido a, los, a las exigencias, digamos, en general, para decirlo, pues de ciertas fórmulas políticas de tipo populista o de o ciertas formas de negocio. En el eh, libro, bueno, eh, se, se cuenta, pero es que también podemos eh, decir de ti que es, eres uno de los filósofos más importantes de este país, pero también eh, fuiste un exponente importantísimo en la Nueva poesía Española. Quizá a la sociedad en la actualidad se le hace falta un poco más eh, de pensamiento poético, ser un poco más curvo, un poco más metafórico. Eh, son muy, eh, muy lineales, ¿no? Hombre, me alegra que hayas mencionado ese, ese aspecto, esa faceta de mi personalidad intelectual porque de hecho yo empecé como poeta claro. y a partir del 64 hice las primeras manifestaciones de poesía visual poesía concreta que se hicieron en español organicé también la exposición de Juana Mordó del 66 y después sobre todo la Ibiza del 72 por pues, realizar toda una serie de experimentaciones poéticas para mí desde luego el lenguaje también era una forma no solo de conocimiento eh, y ...eso es lo que me llevaba a la filosofía... ...sino también... ...de presentación de otro mundo... ...de otra manera de, vi de vida... ...como la que eh, proporciona... La, ...la poesía... ...en la que el conocimiento va unido al sentimiento... ...al corazón... Eh, ...al afecto... ...pero es verdad que... Eh, ...era en una modalidad eh, más bien vanguardista... ...después es cierto que hice una poesía más... ...de corte tradicional... ...como había hecho ya cuando tenía 14 años... Eh, ...y que apareció en el libro... ...primero Nauta y Stele ...después Carro de Noche... ...pero justamente es la poesía experimental... ...de algún modo la que está en la base... ...después de muchas investigaciones... ...por eso me alegra que el Museo Nacional de Reina Sofía... ...pues va a dedicar a esta faceta mía... ...en diciembre una... una ...creo yo que importante exposición... ...y por qué digo que, que fue importante... ...ese momento poético... ...porque claro, la poesía visual tiene ese lado de imagen también es decir que ya había eh, la alianza del texto de, de la palabra escrita y la imagen digamos eh, eh, la forma como se presenta en el espacio eh, por eso es por lo que está en la base eh, no solo de, de este libro de, o del idioma de la imaginación sino también de mis estudios que me llevaron muchísimos años de, sobre los diagramas y los mandalas es decir, la utilización de formas diagramáticas y mandalas un poco para estructurar no solo la memoria y la imaginación sino también la psique, digamos, la, la afectividad es verdad que esas investigaciones eh, las hice posible pues gracias a los años que estuve de profesor en China y en el Japón y el ver eh, pues, eh, toda esa otra civilización oriental y las relaciones que inauguradas por Alejandro Magno en el siglo cuarto antes de Cristo se establecieron entre el occidente digamos mediterráneo oriental eh, griego y helenístico y romano después y el extremo oriente a través pues, del de, de Asia central La aparición de Internet, eh, Internet eh, lo es eh, todo prácticamente, es casi un nuevo dios, eh, pero ¿ha fortalecido un poco lo más eh, malo de ese individuo más del que eh, nos has hablado y en lo que nos estamos convirtiendo? Hombre, lo que es es un desafío. O sea, cuando a uno le proporcionan una herramienta poderosísima, Entonces lo que tenemos que intentar es que esa persona que va a utilizar la herramienta eh, tenga, digamos, las cualidades éticas, morales, intelectuales superiores, porque si no hará un uso, un uso malo de esa herramienta y al ser tan poderosa las consecuencias de ese uso serán mucho peores. O sea, eso es como, como planteó la cosa es decir, que a las personas de, de categoría intelectual y moral, evidentemente Internet pues es un instrumento eh, maravilloso, digamos como un diccionario extraordinario para establecer relaciones entre muchas cosas pero claro, también puede ser un, un instrumento eh, digamos, horroroso digamos, si se utiliza eh, mal incorrectamente es decir, que Eh, sin duda que es un logro técnico muy importante eh, también es verdad que tiene una consecuencia lateral que cada vez es más importante y es que eh, ha perdido eh, fuerza el contacto físico directo entre las personas y que ha sido sustituido por esto que se llama el contacto vi virtual que uno puede tener eh, muchos amigos y amigas que no ha visto nunca en su vida prácticamente pero que cree que se está comunicando con ellos eh, eh, a cada rato Entonces, esa consecuencia lateral, pero muy importante, de, de algún modo, eh, superación frustrada de, del contacto personal y, y directo, pues es algo que hay que tener muy en cuenta he apuntado a una serie de reflexiones que me vienen a propósito de cosas que he leído en la mentira social en este libro y una reflexión no sé si estás de acuerdo o no cuando hablas de algunas cosas y del significado de algunas palabras tengo un poco la sensación yo no sé si compartes esa idea ¿no? que en la actualidad, en el día de hoy eh, año 2019 el verbo ofender se ha convertido en una nueva forma de censura sí. Ofender sí es verdad, pero hay un refrán español eh, no ofende quien quiere sino quien puede, es decir exact eh, que yo pero creo hemos dejado que puedan no que puedan, pero más bien yo pienso mira últimamente estoy leyendo yo mucho a Séneca, sí y prácticamente he enbrio casi todos sus tratados. ahora estoy más bien con las cuestiones naturales, que es el gran filósofo y moralista también político pues de la Roma del siglo I del que se dice que tuvo relación con San Pablo, en cualquier caso su hermano el procónsul galieno la tuvo, digamos, en, en un juicio. Pero eh, algo que destaca mucho Séneca es el, la importancia que tiene el no dar importancia a cosas que mucha gente corriente les da. o sea ¿Por qué, eh, ¿por qué vamos a darnos importancia si alguien pretende ofendernos? Eh, eh, todo es cuestión de que uno eh, diga, bueno, ¿por qué me voy a ofender por eso? A mí eso no me ofende para nada, que diga lo que quiera. Es decir que muchas veces uno cae en la trampa de sentirse ofendido porque otro ha querido ofenderle. Y... Pero bueno, pero yo no, yo como Seneca no doy mucha importancia digamos, a esas situaciones eh, porque considero que uno eh, solo se siente ofendido de algún modo si no es capaz de superar ese, ese estado, vamos. En el libro hablas mucho de mitos, de traiciones ¿La tradición no es una forma de castrar, en cierto modo, la libertad? Perdón, la, traicio, la tradición, ¿no? Sí, o la... y, lo de antes, ¿no? O, sí. Bueno, la tradición es lo que se supone sí. que hay que hacer, sí. lo que se supone que es bueno. Sí, bueno, también en esto, que todo tiene como dos caras. Yo en esto, eh, muchas veces lo he dicho, que me siento próximo a la filosofía, del escepticismo pirrónico que siempre ve los dos polos los dos contrarios porque no hay ninguna definición exacta y absoluta y completa de algo, sino que hay que ver sus diferentes caras, pues bien depende también de qué tipo de tradición hay tradiciones buenas y tradiciones malas o sea, si se trata de una tradición digamos, en mi opinión de cultura por ejemplo, la tradición que represento en el mundo romano, un Cicerón o, o un Seneca, pues me parece que es muy enriquecedora Ahora bien, eh, que pueda haber tradición, tradiciones castradoras, pues, pues claro que lo es, si de pronto se convierte en un modelo la tradición, pongamos, de, de un Nerón, pues evidentemente claro. que es lo peor que puede ocurrir. Es decir, que la tradición, todo depende del uso que se dé a las cosas. Antes lo decía en relación con lo que es ofender, depende de cómo uno use eso, pues lo mismo ocurre con, eh, con la tradición es verdad que hay tradiciones que han demostrado ser mucho más enriquecedoras que otras, pues por ejemplo la ateniense lo ha sido más que la espartana no, no cabe duda o la romana fue mucho más que la eh, germánica o la eslava. En fin, es decir, que ha habido o, o la China, eh, lo fue más que la de eh, los mongoles, por así decirlo, eh, o los australianos, digamos. Es decir, que no todas las tradiciones eh, eh, representan lo mismo en cuanto a eh, formas de enriquecimiento de la persona, de, de la cultura, de la ciencia, del saber, del arte, etcétera. La mentira social, así se titula el libro, el reciente libro de el filósofo que ha estado con nosotros, Ignacio Gómez en del Iaño. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos vosotros.